Mientras las nubes están diciendo hoy, el sol y el celeste están llegando aquí en Punto del Este, le damos la bienvenida a Mauro Mendiburu. ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Hola, Jorge. Buen día. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien. ¿Con ganas de hablar de economía, como cada miércoles? Bueno, en esta última semana de mes, generalmente hay pocos pocos datos, pocas novedades en materia económica... Eh, lo que se sí se publicó ayer, que una novedad, es el clásico informe mensual de expectativas económicas y de inflación del Banco Central. Recordemos que esta es una encuesta que realiza la autoridad monetaria de nuestro país, el Banco Central, eh, a varios economistas e empresas vinculadas al área económica que hacen sus proyecciones de distintas variables económicas. Y bueno, el Banco Central lo que hace es toma en consideración todas sus opiniones y trata de encontrar algún término medio entre todas ellas o en alguna mediana para poder eh, anticipar o por lo menos dar el mensaje cuáles son las expectativas que los analistas tienen en materia económica. Y concretamente ayer se publicaron varias de ellas. Eh, en primer lugar, el dato quizá, yo no diría inesperado, porque más o menos todos teníamos en mente que esto iba a ocurrir, se publicaron las expectativas de inflación, Para este año 2022 el cierre quedaría en un 8,5%, bastante más que el 7,9% de la anterior encuesta del mes pasado, del mes de marzo. Y para el año 2023 se espera una inflación alta también, el 7%, un poco menor a la de este año, también mayor a las expectativas que teníamos el mes pasado. En ambos casos los, los analistas están eh, corrigiendo al alza los valores inflacionarios a partir de los datos que hemos estado recibiendo anteriormente. ...en las últimas semanas y de qué manera se han comportado los, los distintos agentes económicos el propio gobierno con sus este, con sus políticas y sus anuncios así que en, en pocas palabras mayor inflación de la esperada hace un mes para el, la gran mayoría de los encuestados los otros datos que han sido un poquito más positivos están vinculados con el producto interno bruto el crecimiento económico ha sido revisado al alza del 3.8% de la encuesta anterior, el año 2022 va a cerrar por encima del 4 con 15%, lo que están diciendo los analistas. Y la otra variable que también estaba anticipada que iba a ser revisia, revisada y esta vez a la baja es el dólar. Se espera mientras, a ver, mientras al 31 de marzo se esperaba que cerrara este año en 44.50 el interbancario, bueno, lo han bajado bastante a partir de los anuncios del Banco Central de la primera semana del mes de abril espera ahora que esté por debajo de 43 pesos el dólar, el cierre diciembre del 22, 42,98 para ser exacto es la mediana. Y efectivamente estos dos elementos son los que también han estado en juego en los distintos anuncios que se han conocido a nivel internacional, estamos en plena zafra de publicación de resultados de las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, Hace una semana hablábamos de los bancos, eh, los principales bancos de Estados Unidos, reportando sus resultados bastante malos, eh, con una caída importante de las ganancias con respecto al primer trimestre del año 2021, por distintos motivos, entre ellos por la propia incertidumbre que están manejándose en los mercados internacionales, por el conflicto entre Rusia y Ucrania que tiende a perpetuarse en el tiempo. Eh, esta semana vimos algunos eh, anuncios distintos, Eh, eh, ayer y antes de ayer los que reportaron resultados fueron Coca-Cola y PepsiCo las dos empresas más importantes en este rubro por lo menos las más referentes aquí las realidades fueron muy distintas a los bancos estas empresas que eh, están vinculadas con alimentación bebidas y snacks en el caso de este PepsiCo eh, ganaron muchísimo más de lo esperado en el primer trimestre con respecto al primer trimestre del año pasado por ejemplo Coca-Cola eh, ganó 2.780 millones de dólares en el primer trimestre, un 24% más de lo que habían ganado en el primer trimestre del año pasado y PepsiCo dio la nota, 4.261 millones de dólares, que en los números 148% más de la ganancia que había tenido en el primer trimestre del año 2021. Cuando uno mira estas cifras, dice, bueno, pero ¿qué hay acá atrás? Y en realidad lo que hay atrás es que están aprovechando la inflación estas empresas, si bien han reservado algo por el lío de la guerra de Ucrania, concretamente PepsiCo, por ejemplo, anunció que va a dejar de vender Pepsi y 7up en Rusia, no dijo cuándo, así que ahora que ver cuándo concretan, pero va a seguir vendiendo otros productos, que no son los caballitos de batalla, pero que también suman. Y cuando uno mira la interna de los informes de estas dos empresas, se encuentran, repito, que están aprovechando la inflación por aumento de precios. Por ejemplo, PepsiCo eh, facturó un 10% más por precios y un 3% más por volumen. O sea, vendieron mayor cantidad y a su vez aumentaron los precios por encima de la inflación. En concreto, PepsiCo, por ejemplo, vendió un 18,7% más aquí en Latinoamérica... Algo similar pasó, con otros eh, números obviamente, con Coca-Cola. Aumentaron los precios, aumentaron los costos, Parecía, parecen mellizas las empresas en cuanto a las estrategias que han tenido. Han aprovechado la inflación para sus beneficios, repito, los resultados contundentes en cualquiera de las dos. Ayer la que mostró un resultado no tan contundente fue Google que facturó un 23% más, pero las ganancias bajaron un 8% con respecto al año pasado. En esta semana estamos esperando Apple y Facebook, Amazon, las tres empresas que están este, reportando resultados esta semana, las tecnológicas, y la noticia que no sé si es buena, vamos a esperar, en la semana el petróleo se mantiene rondando los 100 dólares, y como el dólar ha bajado, en principio, si se estuviera cumpliendo la famosa regla aquella que se votó pero que no se cumplió, bueno, capaz que en este mes sí ocurre, estaría manteniéndose el precio de los combustibles, no deberían de subir en la primera semana de mayo, por lo menos podríamos tener un respiro eh, para el mes próximo, Vamos a ver si eso ocurre, repito, eso es si mantuviésemos el criterio que no se ha mantenido, pero ¿quién te dice, Jorge, que el mes que viene tengamos suerte? Ojalá que sí. Mauro, eh, esta situación y, usted, y estas novedades, estos movimientos allí en Estados Unidos, la, las decisiones, la toma de, estos tip, de, de este tipo de decisiones ¿tienen que ver con la guerra? ¿Son resp respuesta de alguna forma a la situación que plantea la guerra? Sin lugar a dudas, Jorge. Las empresas se han adaptado a su manera a los efectos de la guerra. Concretamente Coca-Cola y PepsiCo aprovecharon la oportunidad de la guerra. La guerra subió el precio de las materias primas y subieron los costos. ¿Y qué hicieron estos muchachos? Ellos lo subieron un poquito más todavía y de esa manera ganaron más de lo que hubieran ganado si no lo hubieran hecho, si no hubiera habido guerra. Eh, en estos casos, el que golpea primero, golpea dos veces. Y esas decisiones que toma Estados Unidos hoy a la economía de nuestro país, ¿la afecta directamente? Y nosotros somos un poco receptores de todas estas. Pocas decisiones se toman aquí En el caso concreto, los precios de estas bebidas vienen dados y lo que hacemos es tomarlo como un dato. Como que podemos hacer muy poco, las propias subsidiarias de estas empresas norteamericanas en este país, toman el dato de su casa matriz y cumplen, no pueden hacer otra cosa más que eso. Mauro, gracias por tu aporte interesante, como siempre. Bueno, gracias a ti, Jorge. Buena semana para todos. Gracias igualmente. Hasta pronto. Chao.